para turistas, gente curiosa es, un sitio exótico para visitar, es solo un lugar económico inadeguado para habitar, les ofrece en Latinoamérica el carnaval de río y las ruinas aztecas, gente sucia pagando en la calle dispuesta, a ah, venderse por algunos USA dólar, nadie en el resto del planeta toma, en serio a este inmenso pueblo, lleno de tristeza, se sonríen cuando ven que tienen 20 y tanta cada cual más orgullosa de su soberanía, Son los protectores que prueban sus armas Hay nuestras guerrillas, ya sean rojos o rayados A la hora del final todo igual Invitan a nuestros líderes a vender su alma al diablo verde Y inventan bonitas siglas para que se siente un poco más importante y el inocente pueblo de Latinoamérica Llorará si muere Bill Clinton o la reina Le siguen paso a paso la vida Carolina Como si esa gente sufiera su desarrollo Parece que en realidad Latinoamérica Galeson pueblo al sur de Estados Unidos, de Estados Unidos, de Estados Unidos, es un pueblo al sur de Estados Unidos. OD: Latinoamérica es un pueblo, blo. al sur de Estados Unidos Pero para que se sientan en familia copiamos su verde y su estilo de life We try to talk in the different lenguaje No, no nos crean civilizados no. cuando nosotros los visitamos Nos fichan y tratan como a delincuentes, rusos, ingleses, gringos, franceses Se ríen de nuestros noveles, dictadores Somos un polito tan simpático, nos ayudan si se trata dar marco Pero esa misma cantidad de oro la podrían dar Para encontrar la solución definitiva al Latinoamérica es grande, debe aprender a decidir Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos Latinoamérica, Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos De al 2000 Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos Sureño Tiloamerica es un pueblo al sur de Estados Unidos Latinoamérica, Latinoamérica. Latinoamérica es un de Marty Sen entre otro mucho más rima sudamericana